En la mañana quermesera Vamos a viajar a la provincia de Santa Fe eh, A la localidad de Ibarlucea eh, Ahí está Tarcisio Schab eh, Que nos va a contar a ver, este, Algo que está implementando en su hogar eh, Tarcisio Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña Te saludan, ¿cómo andás? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien. Eh, Tarcisio, a ver, contanos. Eh, Has eh, implementado eh, un aparato que produce gas para tu domicilio. Sí, sí, sí. Sí, es biogás. Biogás. Biogás. Sí, sí, biogás. Eh, sí, yo, yo eh, tenía. Hace el 2017 eh, hice un curso que da el, el Gobierno de Santa Fe sobre biodigestión. Y es así. Eh, Es un tanque hermético donde uno, yo lo hago funcionar, tengo dos, uno con, que funciona con bosta de vaca y otro con residuos orgánicos. Uh -huh. Y son bacterias que si se van comiendo los residuos orgánicos y van produciendo gas. Uh -huh. Y bueno y ese gas eh, se almacena en un gasómetro, que son dos tanques, uno, uno abajo y otro invertido encima, y abajo el abajo está lleno de agua. Entonces la que va generando va subiendo y va almacenando. Eh, y lo uso para cocinar eh, es como el gas de garrafa la llamas es azul eh, como se llama y yo empecé primero con mil, un tanque de mil litros Ajá. después lo fui agregando eh, y ahora tiene tenía cinco mil y ahora ya le agregué cinco mil más eh. Tiene 10.000 litros. ¿Y eso cuánto gas produce diariamente? ¿Te alcanza para vos, para tu familia? No sé cómo está compuesta tu, tu familia. Sí, produce más o menos, sí, sí, eh, sobra. Eh, ahora con el frío produce un poco menos. Uh -huh. Pero cuando hace calor, eh, sobra. Produce más o menos 5 metros cúbicos por día, un poco más. Eh, y entonces adapte un grupo de electrógeno de esos chinos, de... Eh, uh -huh. 6,5 KVA a biogás. Entonces cuando se corta el alumno lo, lo conecto al, al biogás. Ajá. Ah, o sea que hace, eh, funcionar, sí. hace funcionar el grupo electrógeno con el biogás también. Con el biogás también, sí. Ah, sí. mira, Me costó adaptarlo, pero ahora anda bien, sí. Eh, Tarcicio, ¿vos eh, sos ingeniero acá, o algo? No, no, no, no. Tengo título secundario y aparte he estudiado en este sistema. Uh -huh. Pero no, no, no soy ingeniero. No, me gusta mucho el tema, viste, pero, Para experimentar, ¿viste? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se te dio esto del de, de, de, biogás más allá de, de, de la capacitación que vos recibiste del gobierno de la provincia? Eh, ya hace muchos años quería hacerlo, uh -huh. pero miraba por internet, tenía algunas dudas, entonces eh, justo me enteré de ese, de ese curso y lo hice, pero hace por lo menos 10 años quería hacerlo. Claro. ¿Y, eh, y vos pensás que eh... se podría replicar esto o no? En, en, en, sí, en... sí. Sí, este, no, es, eh, no es algo complicado. Uh -huh. Ahí hay, yo, eh, tengo fotos en Facebook, como está armado más o menos. Eh, no es algo complicado. Lo importante es que los tanques sean herméticos. Ajá. Que no entre aire ni, ni pierda gas. ¿Por qué? Porque las bacterias son anaeróbicas viven sin aire. Uh -huh. No tienen que entrar aire. Claro. Entonces, eh, no tiene que ni entrar aire ni escapar gas. Sí, okay. eh, ¿Esas uh -huh. bacterias que eh, las adquirís en algún lado o...? No, están en, están en la bosta de vaca. Ah, ajá. Por ajá. eso, para lo ideal para empezarlo a hacer funcionar es ponerle a cierto el de vaca ajá. o de cerdo. Mira. Y después ya le puedes poner eh, residuos orgánicos, de fruta, todo lo que sea orgánico, cual, cual, cualquier cosa. ¿Y sí. quién te provee la bosta de vaca o los residuos, Tarcicio? No, yo tengo un tambito acá. Ajá. ajá. Tengo eh, 15 vacas. ¿Tenés la vaca atada, entonces grande. para él? El... Sí. Para el biodigestor. Che, ¿Y cons consume mucho de bosta de vaca o de residuo? Eh... Son 6 son kilos por día para un tanque de mil litros. No, no es tanto. Muy poco. Ah, muy poco, sí. Sí, sí. Puede ser residuo o bosta, lo mismo. Mm. Eh, sí. También hay gente que lo hace funcionar sin bosta, directamente con residuo orgánico y funciona muy bien. Hasta creo que lo puso un poquito más. Mm. Eh, ¿Y se necesita mucha inversión digo, para tener un equipo así? No, no, no. Eh, yo los tanques los conseguía, al principio los conseguía mil pesos cada los tanques eso. después ahora dan por ejemplo, tres mil pesos un tanque, pero no, ponerle, y capaz que diez mil pesos ponerle más o menos, sí. Eh, yo gasté, el, como me lo agrandé mucho lo, lo gasté más, ¿viste? pero para una, una casa de familia, para cocinar, con diez mil pesos lo hacés, hay que darse un poco de maña nomás. Claro, y, y esto Está ya lo han, lo han hecho otras familias, otras personas ahí en la zona donde estás vos? No, acá en la zona no, así no, no hay, no. Por eso la gente llama atención, porque no es algo muy común. Pero hay ya biodigestores, sí, más grandes, sí, sí. Pero acá en la zona no. Sí. Claro, o sea que se, eh. se, se ha replicado esto y ya venía gente trabajando en esto, no, no es que. Sí, sí, sí, allá había gente trabajando y como ya algunos no funcionan, otros, eh, pero yo por ahí Desde que lo armé empezó a funcionar bien. Siempre produjo eh, una buena producción de gas y buena calidad de gas, sí. Ah, claro. ¿Y esto también lo usas no solo para cocinar, sino para calefaccionar? No, para calefaccionar no me no. alcanza, porque ah. vos sabés que con el frío produce menos. Uh -huh. Es como ah. con el calor, las bacterias se activan más. Eh, estos días que, que hizo un poquito más de calor acá, enseguida o que levanta enseguida. Pero cuando hiela, acá hiela a veces. Okay. Eh, se baja la producción. Este, eh. ¿Vos estás Pero... en una zona rural? Sí, sí, estoy en zona rural. Vivís en, en el campo. Sea, estoy a tres kilómetros del pueblo. Sí. Ajá. Sí, sí, ¿Ahí vivís viví solo? No, no, con mi familia. Señora, mi mis nenas, sí, sí. sí. ¿Les alcanza para cocinar entonces y tienen calefón también a, eh, a gas? No, el calefón es, es solar. Sí. Ah, es solar. Es solar, sí, sí. sí. O sea que estás. Eh completamente conectado, digo, con, con la producción de energías eh, de manera eh, natural o, o, o no contaminante. Sí, renova renovable. renovable. Sí, sí Sí, sí, sí, sí, sí. no me interesa. Este, y aparte de afuera, en el exterior, escucho algunos reactores autónomos que tienen una pantalla solar y tiene una batería que se de noche prende solo. Entonces, la animación exterior, como pues, tengo esa sí. Claro. Para gastar menos luz. Sí. Muy bien. Bueno, este, recién mencionabas a la red social Facebook, eh, a aquel o aquella que esté interesado puede meterse ahí y mirar lo que has hecho. Sí, sí con mi nombre, sí. Con uh, nombre. Tarcicio es eh, sí, sí. Bien, Tarcicio, no sé si quedó algo que nos quieras contar. Sí, no, es, no, es, no, no, es, es, no. Este, por ahí, a interesa, la, mucha gente para experimentar, viste. La, la idea es que se replique, viste. Uh -huh. Que más gente pueda hacerlo. ¿viste? Claro. Este, porque es algo que funciona con residuos, entonces es totalmente gratis, no vez que está armado, es totalmente gratis la producción. Claro, con el mismo sí, residuo eh, que uno genera en su hogar, eh, con de la comida, lo que sobra, una... eh, se puede... Sí, sí, rest... resto de comida, resto de lácteos, lo, lo, lo que sea, sí, sí, claro. funciona con eso. Eh, y aparte a veces se puede hacer, hay grandes inversiones de hacer funcionar un generador para, para abastecer la red eléctrica, sí, sí, hay... o sea, por ejemplo, hay pueblos que separan residuos eh, todavía no se está aplicando en esto, pero la idea es que se aplique en esto. Claro, sí, sí, para generar energía. Sí, sí, sí. Sí. Eh, bien, Tarcicio, eh, gracias por estos minutos con Radio Carmes acá de Santa Rosa. Eh, que tengas ah, buen día. Gracias, gracias. Hasta eh, luego. Eh, Tarcicio Chad